Eh, sí, estamos acá concentrándonos, todos los taxistas, acá estamos más que nada un grupo de taxistas de La Plata, allá en Fiscalía nos están esperando ya gente del Senada, compañeros de Berizo, para acompañar más que nada a la familia en este reclamo de justicia, para que a este asesino, a este criminal, se le dé la más dura de las penas posibles, por, por el aberrante crimen que cometió eh, atacar salvajemente a un compañero que jamás le presentó resistencia, ni se defendió, ni nunca lo atacó. La verdad es que todo lo vemos en las imágenes, es eh, todavía inexplicable, no podemos explicar, el sector está muy dolido, así que venimos acá a solidarizarnos con la familia en este reclamo. Gabriel, conocemos el dolor de la familia y el pesar que vienen teniendo, pero ¿cómo es el oficio de ustedes en la cotidianidad? Es duro, es duro. Eh, estar en la calle, las discusiones de tránsito como esta te pasan todo el tiempo, pero, pero nunca llegan a mayores a este extremo y, y, y nunca es justificable este tipo de, de acciones. Esta locura es imposible justificarla. Los compañeros, siempre te pasa estas, estas 12 horas en la calle, a veces 16 por la crisis que vivimos hoy en día, que se hace muy difícil, salís a pelearla a la calle y tratando de ganarte el mango, te llevas 300, 400 mangos a tu casa y te encontrás discutiendo con gente en situaciones. Imaginate a este compañero que para llevarse esos pescasos mangos a su casa, para llevar el pan a la mesa, se encontró con este loco que, que hizo lo que hizo. ¿no? ¿Se comunicaron con ustedes de algún tipo de sector político, alguna responsabilidad que ejerzan, además de, de lo que tiene que ver? Eh... Particularmente con nosotros no. Eh, en cuanto al taxi le ha dolido a, a lo largo del país. Se han comunicado de todas partes con nosotros es, en solidaridad. Muchos compañeros incluso quisieron acercarse hasta acá, pero bueno, por la distancia se les hacía imposible. Nos han llamado de Rosario, de Capital, absolutamente de todos lados, de la Federación de PND de Taxi, de todos lados. Eh, porque bueno, le ha dolido a todo el sector, la actividad está muy dolida. Esto que pasó es una locura, eh, por eso estamos acá para exigir justicia. ¿Nos tienden algún de dato de estadística? Digo ¿Porque no es el primero de ustedes que sufre este tipo de situación? Particularmente una estadística no, no, no tenemos porque te imaginas que, que esto pasa todo el tiempo en la calle. La gente está muy loca, hoy en día está muy loca en la calle. Hay mucha violencia, eh, la, uno no, no sabe si la gente está nerviosa por la situación que vivimos todos, las crisis que hay, y uno, la verdad que no. Igual es injustificable e inentendible, pero pero suceden estos altercados en la calle, estas discusiones, pero muy rara vez terminan en este tipo de conflictos, eh, los compañeros no salen a pelear a la calle, salen a ganarse el mango.